Eh, nos ha hecho cambiar la visión hay un dicho que dice chicos al, al pescador no hay que dar pescado sino hay que enseñar a pescar ustedes son niños ahora adolescentes mañana van a ser jóvenes pasado van a ser hombres como nosotros entonces si, de, si desde ahora aprenden a hacer algo algún oficio al margen de su estudio con seguridad van a poder sostenerse